¿Piensa usted que Dios necesita de nuestra ayuda para hacer algo? No, no la necesita. Pero tampoco va Dios a hacer lo que nos toca a usted y a mí hacer. Hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah presenta la verdad bíblica de que nuestra cooperación es de extrema importancia para la obra que Dios quiere realizar en este mundo y en nuestras vidas. Con ustedes el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la conclusión del mensaje, ¿Cómo atravesar el desierto? Hoy continuaremos nuestra consideración de cómo la experiencia de Israel al atravesar el desierto geográfico del Sinaí puede darnos valiosas lecciones para el desierto figurado en que nos encontramos o podemos encontrarnos en algún momento en nuestra vida. Pasaremos a la conclusión de nuestro estudio en el capítulo 16 de Éxodo en unos momentos. Sin ningún otro anuncio al principio de esta enseñanza, volvamos a nuestro relato. Hemos titulado a este episodio, ¿Cómo atravesar el desierto? Cuando los recursos naturales se han agotado, se necesita un milagro, y eso es lo que Dios proveyó en el desierto del Sinaí. Quiero tomar unos momentos para mostrarle cuán milagrosamente Dios cuidó a los israelitas en el desierto. En el libro de Números, capítulo 1, tenemos algo de información numérica: Números 1, 45-46. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. El censo dio como resultado 603,550. Y eso solo los hombres capaces de pelear que tenían más de 20 años. Así que los eruditos calculan que la cifra total de personas que andaban en ese grupo en el desierto puede haber sido entre dos y tres millones de personas. Así que, piense lo que habría sido proveer comida para tantas personas a nivel nacional en el desierto. Aquí tenemos entre dos y tres millones de personas en el desierto y no tienen comida y tienen hambre. Y déjeme decirle que no hay hombre que pueda arreglar ese problema. Nadie. No importa lo que él o ella diga, Nadie puede arreglarlo. Simplemente no es posible. Pero Dios puede. La Biblia dice que algo así como galón y medio de maná por persona fue recogido a diario, lo que equivale a unos 6 millones de galones a diario para 2 millones de personas. Leí que eso requeriría un tren de 300 vagones, cada uno llevando 15 toneladas para transportar aquellos 6 millones de galones de maná para las personas en el desierto. Y eso, solo por un día. Y eso tuvo lugar todos los días por 40 años, mientras los israelitas estuvieron en el desierto. ¿Pudiera algún hombre haber hecho eso? No es posible. Pero con Dios, todas las cosas son posibles. Voy a decirles lo que he aprendido de eso. Cuando uno está en el desierto, como nosotros nos encontramos en estos días, Dios es la única respuesta. Quiero decir, nosotros podemos figurarnos unas cuantas cosas. Ustedes saben que nosotros nos figuramos cómo ayudar a las personas a comer, y esas cosas. Pero en términos de su propia persona y su propia capacidad para funcionar como persona, esto ha cobrado lo suyo en muchas personas. Y hablamos de que se ha ordenado que las escuelas cierren. Hombres y mujeres, quiero decirles que nuestras escuelas están abiertas porque es lo mejor para nuestros chicos ahora mismo. En algunos lugares en donde no hay escuelas abiertas, hay jóvenes que están quitándose la vida. En Nevada, en un solo mes, 18 adolescentes se quitaron la vida. La experiencia en el desierto cuesta tanto que uno no sabe qué hacer. Francamente, como dirigentes, nos sentamos y nos miramos unos a otros y decimos, Señor, si no nos dices lo que hay que hacer, no sabemos qué hacer. Creemos que Dios nos ha dado buen liderazgo en lo que hemos hecho en esta iglesia y en las instituciones educativas, y eso honra al Señor. Pero sin su dirección, sin su guía, sin su liderazgo, no sabríamos qué hacer. Solo Dios puede ayudarle en tiempos como estos. No, el gobierno le va a decir que lo ayudará. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Nos ha ayudado el gobierno? ¿Está bromeando? Uno ni siquiera sabe en qué creer. Póngasela, quítesela, póngase dos. Quiero decir, no quiero hacer burla de esto, pero... a decirle que si usted mira al gobierno por dirección y tiene eso como única dirección, va a quedar tan confuso que ni siquiera sabrá qué hacer. Pero en medio del desierto hay uno en quien usted puede confiar. Es su Hacedor, es su Creador, es su Salvador y su Dios. Acuda a Él y pida su consejo y siga su dirección. Así que La ayuda que necesita está disponible solo de Dios. Este es el segundo principio. La ayuda que usted necesita se consigue solo por cooperación. Amigos y amigas, no nos quedamos simplemente sentados sobre un tronco y esperamos que Dios lo arregle todo. Dios nos da dirección, nos dice qué hacer, pero nosotros tenemos que participar. En la relación entre Dios y el hombre, ambas partes tienen una parte. Es Dios quien hace lo milagroso, pero es responsabilidad del hombre cooperar con eso y hacer lo que Dios le dice que haga. Por ejemplo, cuando Dios envía el maná, en los versículos 4 y 5 leemos, «Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día». Cuando Dios proveyó el maná para el pueblo en el desierto… La parte de ellos era salir y recoger el maná todos los días. Debían recoger el maná, ponerlo en vasijas, llevarlo a sus casas, prepararlo y comerlo. Solo después de que el hombre hizo su parte, pudo el maná sustentar y nutrir al pueblo en el desierto. Si todo lo que hacían era agradecer a Dios por el hecho de que Él había enviado el maná, el maná estaría en el suelo, sin servirle a nadie. La misma relación existe cuando Dios obra un milagro en su vida y en la mía. Tenemos que clamar a Él, tenemos que obedecerle, tenemos que seguir los principios bíblicos. Nosotros tenemos una parte que desempeñar cuando Dios obra para llevarnos por el desierto. En lo que tiene que ver con nuestra nación, uno tiene que preguntarse si el pueblo de Dios está dispuesto a hacer su parte para salir del desierto en que nos hallamos. A veces me pregunto si hay suficiente resiliencia que quede para que eso suceda. El versículo 19 en realidad me anima mucho como pastor y descubrimos que algunas personas dejaron lo que había sobrado un día y lo guardaron para el día siguiente. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Les dijo, cada uno debe recoger lo que necesita para cada día y consumir lo que necesite cada día y guardar algo extra para el sabat. Y hallaron que era más reconfortante si guardaban un poco. Como ven, el problema con eso es que si se guarda un poco... Entonces no es obra de Dios, es su propio genio, que ha guardado algo de ayer. Y la Biblia dice que cuando hicieron eso, hallaron que la parte que habían guardado estaba llena de gusanos. Moisés los regañó por no haber cooperado con las instrucciones de Dios. Y les dijo Moisés, «Ninguno deje nada de ello para mañana». Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y gedió. Y se enojó contra ellos Moisés». Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. La razón por la que me gusta este pasaje es porque una cosa que he observado al ser pastor aquí por más de 40 años es cuánto ingenio despliega el pueblo de Dios para jugar con el sistema. Todos ustedes son buenos para eso. Y aunque alguien pensara que esto es un fenómeno moderno, no. No lo es. También jugaron con el sistema cuando Moisés estaba aquí. Moisés le dijo exactamente qué hacer, pero ellos hablaron entre ellos. Oye, amigo, si simplemente podemos salir, coger un poquito más, guardarlo, simplemente por si acaso lo necesitamos. No, no es así como esto funciona. Usted dice, pues bien, ¿cómo es eso de que jugamos con el sistema? Voy a decirles lo que hace. Yo digo que voy a darle a cada uno de ustedes un libro gratis, a cada uno, un libro por cada persona que viene. Pero hay quien quiere uno para la tía, y otro para la madre, y otro para el hermano. Así que cuando me voy a casa veo personas llevando cuatro libros bajo el brazo. ¿Qué es lo que han hecho? Simplemente han jugado con el sistema. Llevamos eso en nosotros, ¿verdad?, Dios nos da estas reglas, son sencillas, fáciles de seguir, pero nosotros queremos jugar con ellas. Simplemente haga lo que Dios le dice que haga, amigo y amiga, y va a acabar en el lugar correcto, en el momento correcto, y en realidad se va a sentir bien en cuanto a su obediencia, pero no se ponga a jugar con el sistema. ¿Cuántos saben que el Padre Nuestro nos dice, danos esta semana nuestro pan semanal? No es, danos este mes nuestro pan mensual, ni danos este año nuestro pan anual. Es, danos hoy nuestro pan de cada día. La ayuda que necesita está disponible solo de Dios. La ayuda que necesita es concebible solo con su cooperación. Este es el principio número tres. La ayuda que usted necesita es accesible solo en dosis pequeñas. Ahora bien, Dios podía haber dicho, he depositado suficiente maná en una bodega un poco más allá en el desierto y estará ahí para ustedes y les durará todo el trecho por sus 40 años. Pero Él no hizo eso. En el versículo 8 descubrimos que el Señor no solo proveía maná por la mañana, sino que también les daba por la tarde a los israelitas codornices para que comieran. Así que cada tarde y cada mañana el Señor daba de comer a su pueblo. En Éxodo 16.8 leemos,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 Su sabor era como hojuelas con miel, según el versículo 31 de Éxodo 16. El pueblo lo reunía y lo molía y lo cocinaba como si fuera pan. Números 11.8 Y alguien dijo que el maná era pequeño y por consiguiente fácil de recoger, blanco y por consiguiente fácil de distinguir, limpio y por consiguiente seguro de comer, dulce y por consiguiente apetitoso de comer. Me encanta la palabra maná porque la palabra significa ¿qué es esto. ¿Qué desayunaste esta mañana? Nos desayunamos con, ¿qué es esto? Así que, de manera general, se piensa que maná era una palabra que representaba la pregunta, ¿qué es esto? Refiriéndose a la sustancia cuando empezó a aparecer en el desierto. Y no es interesante cuando Dios provee para uno que no siempre lo entendamos. No entendemos lo que Él está haciendo. No siempre tengo ilustraciones como esta, pero... Mientras preparaba para este mensaje, sucedió algo que era perfecto para lo que he estado enseñando. Como muchos saben, estamos en estaciones de radio por todo el país. Y ahora mismo hay una cierta inquietud entre la gente, debido a la cultura de cancelación y la persecución a personas que piensan que pueden haber estado en el lado equivocado de lo que sea que ellos defienden. Así que un día recibí una llamada de alguien quien compra todo nuestro tiempo en el aire. Y él me dice... No sé cómo decirle esto, pero tu programa en la televisora ION va a desaparecer. Le dije, no pienso que eso sea verdad. Hemos estado en esa estación como una de las que más tiempo. Hemos estado en esa estación como 10 o 15 años. No, ya no va a ser así. Están eliminando toda programación religiosa. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Yo estoy... Tratando de figurarme eso porque no tiene sentido. De seguido me dice, la televisora TVN acaba de abrir cinco espacios para programas de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Así que si quieres podemos tener dos programas en esa estación. En la mañana siguiente examiné los horarios y me di cuenta de que en tanto que en una televisora estábamos de 7 a 8 y en otra televisora estábamos de 7 a 8, Así que la televisora ION está dejándonos y en el proceso tenemos cinco nuevos programas que ni siquiera sabíamos cómo íbamos a conseguir. Yo no podía haberme figurado eso. ¿Y sabe lo que yo dije? ¿Qué es esto? ¿Alguna vez ha estado en el lugar en donde usted pregunta ¿Qué es esto Dios? ¿Qué estás haciendo? Dios no comete ningún error. En el desierto a veces uno tiene que estar dispuesto a vivir con Él ¿Qué es esto? Pero si Dios está detrás de eso, va a ser dulce como la miel. Dios hará que le sepa bien. Él hará que funcione. Warren Wilsby lo dice de esta manera: Era importante que los hebreos se levantaran temprano para recoger el maná porque el sol candente del desierto lo derretía. No había espacio en el campamento de Israel para el holgazán que se quedaba en la cama mientras otros recogían la comida. Ahí hay una lección para los creyentes hoy. Debemos empezar el día con el Señor, recoger de la Palabra de Dios el alimento espiritual, porque si esperamos demasiado tiempo para reunirnos con Dios, el día se volverá atiborrado. Nos dejaremos distraer y sufriremos de malnutrición espiritual. Los que se levantaban temprano de la Biblia incluyen a Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Job, David y nuestro Señor Jesucristo.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 Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a comer este qué es esto cada día por 40 años que tomaran algo del qué es esto y lo pusieran en un cántaro y pusieran ese cántaro dentro del arca del pacto el arca del pacto era un cofre en el sistema de adoración de Israel que representaba a Dios el arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios así que pusieron dentro del arca del pacto este maná que Dios usó para alimentarlos durante 40 años ¿por qué Dios haría eso? Dios quería que ellos tomaran su experiencia en el desierto y la convirtieran en una experiencia de testimonio. Quería que tuvieran algo que pudieran decirles a otros acerca de lo que Dios había hecho por ellos. Así que cada vez que se acercaban al arca del pacto, podían ver este recordatorio de que el Dios del cielo había sustentado a su pueblo, que llamó sus escogidos por más de 40 años, todos los días, en la mañana y en la tarde, dándoles de comer y cuidándolos. Y ese fue... su testimonio. Y cada uno que me está oyendo tiene un testimonio, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho por nosotros. En estos meses de pandemia, como Dios nos ha sostenido, cómo nos ha ayudado, como tal vez perdimos algo en este aspecto, pero Dios nos lo devolvió en esto otro. O como incluso en medio de no saber qué hacer, hemos percibido la presencia de Dios en nuestra vida todos los días y no se nos ha dejado solos. Dios no nos va a dejar en medio del desierto sin su presencia. Y ese breve recordatorio de lo que Dios ha hecho por ellos fue para mantener frescos sus recuerdos. ¿Cuántos saben que como cristianos hay un arte que debemos cultivar y es aprender cómo pulir nuestros monumentos? Aprender cómo mantenerlos en lugares centrales y nunca olvidar lo que Dios ha hecho. Algunos de ustedes tal vez tengan algo que Dios hizo por ustedes y tienen un recuerdo de eso y lo mantienen sobre su escritorio y nunca olvidan, esto es lo que Dios hizo por mí. Guarde sus recuerdos, pula sus monumentos, tenga fresco en su mente lo que Dios ha hecho por usted en el pasado a fin de que cuando se pregunte qué es lo que Él va a hacer por usted en el futuro pueda mirar y ver, ah, sí, es el mismo Dios. Puedo confiar en Él, Él irá delante de mí. ¿No es interesante que cuando... Uno pasa al Nuevo Testamento. El Señor Jesús lo pone todo en contexto para nosotros. En el Nuevo Testamento, después de que había dado de comer a más de cinco mil personas con cinco panes y dos pescaditos, Jesús predicó un sermón a una multitud en la sinagoga de Capernaum. Y en ese sermón, Jesús reconoce el maná que Dios ha provisto en el desierto. Simplemente le recordó a la gente lo que Dios había hecho por los israelitas y después de haberles recordado eso les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No soy el pan físico que descendió en el desierto, soy el pan espiritual que ha venido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús dijo que tal como en el Antiguo Testamento, cuando el maná cayó del cielo para sustentar a los hebreos, «Yo soy el pan que ha descendido del cielo, y si ustedes ponen su confianza en mí, espiritualmente nunca tendrán hambre». ¿Cuántos saben que cuando uno tiene a Jesús, deja de buscar? Cuando se tiene a Jesús, ya no se pregunta qué es lo que está faltando en mi vida. Cuando Jesús viene a ser parte de «¿Quién es usted?», Cuando Él es su maná y lo sustenta cada día, usted sabe, «Ah, esto es, esto es lo que he estado buscando. Esta era la pieza que faltaba en mi vida». Jesús dijo que cuando usted tiene este pan vivo nunca tendrá hambre. Cuando bebe de esta fuente nunca tendrá sed. Así que el maná en el desierto fue un cuadro del pan verdadero de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que todo en el Antiguo Testamento es algo en cuanto al Nuevo Testamento? Si lo estudian lo suficiente, verán todas las relaciones. El pan de vida que vino del cielo es Jesús. Así que, ¿en esta parte de su vida está usted experimentando el desierto? ¿No es la pandemia una especie de desierto? Simplemente recuerde que Jesús ofrece ayuda. Él está disponible, es alcanzable y es accesible. El pan de vida le llevará por el desierto y le llevará a la tierra prometida. Tal como el pan físico sostuvo a los israelitas en el desierto cada día por 40 años, el pan espiritual, el Señor Jesús, nos llevará por nuestro desierto. Él está ahí por nosotros todos los días. Búsquela en la mañana y Él estará con usted todo el día y Él lo llevará a atravesar el desierto. En realidad, no hay ninguna otra respuesta. Mi señor, en efecto, conoce el camino por el desierto. Todo lo que yo tengo que hacer es seguir. En el libro En el desierto, Ron Diciani cuenta esto en cuanto a una niña llamada Elizabeth. Tenía solo 14 años, esta muchacha, aunque se veía y actuaba como si tuviera 18 años. Apenas tenía 14. Alta y delgada, su voz y sus ojos hablaban de alguien que había hallado que la carga de la vida era muy pesada. Era una de miles de chiquillos desdichados que habían ido de un hogar prestado a otro, siempre buscando amor y nunca hallando nada que ni siquiera se acercara. Elizabeth llevaba el peso del sufrimiento en el lugar secreto de su corazón que hacía que su alma se enfermara con desesperanza. Finalmente, llena de cólera, acabó en un hogar de un grupo cristiano en California en donde por primera vez conoció personas que genuinamente la tocaron y se interesaron. Sentada en la oficina de la consejera un día, se quedó contemplando una pintura que llevaba el título de «En el desierto». Por largo rato se quedó en silencio y sin responder a la última pregunta de su consejera, ausente a lo que la rodeaba, se mordió el labio. Se inclinó hacia la pintura como si pudiera desentrañar su significado. Su mirada amplia e interrogante parecía exigir que la figura en el desierto le dijera sus pensamientos. Elizabeth, ¿en qué estás pensando? —finalmente le preguntó a la consejera. Sin quitar los ojos de la imagen de Cristo en el desierto, Elizabeth respondió, —¿Él lo entiende? —¿Entiende qué? —Él lo entiende. como sabes? —respondió, finalmente volviendo sus ojos enrojecidos hacia la consejera. —Él sabe cómo me siento, aun cuando no pueda describírtelo. Cuando te halles tú mismo en el desierto, considera la posibilidad de que ese mismo lugar en donde estás es el punto exacto en donde Jesús se sienta. Él fue delante de ti. Él experimentó su propio desierto a fin de poder demostrarte no solo que es más fuerte que el desierto, sino que incluso hará que resulte para bien. Él no solo entiende lo que sientes y lo que estás atravesando, sino que está activamente en este momento detrás de bastidores, obrando en todo para tu crecimiento y beneficio. La Biblia dice que no tenemos un consejero que no nos entienda, sino alguien que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando usted acude a Jesús en medio de su desierto... Está hablando con alguien que pasó mucho tiempo en el desierto y que conoce el desierto. Él sabe exactamente lo que sentimos. Eso es lo que amo de mi Señor. Él es Dios y hombre. Él anduvo entre nosotros. Él es carne y sangre, Dios en un cuerpo. Y cuando atravesamos estos tiempos en que estamos llenos de tristeza y no sabemos qué hacer y nuestro corazón se parte por algo que no anda bien, Él no solo entiende lo que uno siente, lo que está atravesando, sino que está obrando en todo para nuestro crecimiento y beneficio. Espero que no olvide lo que le he dicho hoy. Y recuerde esto, cuando piense en Jesús, Él le entiende Él entiende lo que está pasando en su vida y lo que pasa en mi vida. Él sabe lo que está pasando en esta pandemia. No nos ha olvidado. No es un Jesús ausente, es un Jesús presente. Él le ama más de lo que usted jamás puede saber. Y amigo y amiga, si no le conoce personalmente y está tratando de atravesar este desierto sin Él, tendrá un tiempo muy difícil y acabará en el desierto. Ahí es donde acabará. Espero que usted le conozca. Si le conoce, Espero que usted se dé cuenta de cuánto le ama, cuánto se interesa por usted, cuánto entiende lo que está pasando en su vida. Y si no le conoce, esta es su oportunidad de conocerle. Tal vez usted nunca tenga que atravesar un desierto geográfico. Pero la ayuda, protección y provisión de Dios para Israel cuando ese pueblo atravesó su desierto también está disponible para usted. Gracias por su sintonía. Nos veremos de nuevo el día de mañana. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.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 Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje es parte de una serie completa de enseñanzas que está grabada en discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web,